sigue sí, una perra amargura esos labios que un día me He podido olvidar tu cariño, no me culpes te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí, yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma, me despido llorando y